Vamos a hablar de reciclado, vamos a hablar de cooperativas, vamos a hablar con Ramiro Álvarez, que es de la cooperativa Bella Flor. ¿Cómo te va, Ramiro? Buen día. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buen día, ¿cómo estás? Bien. ¿Dónde estás en este momento? Geográficamente, estoy, sí. Estoy en Buenos Aires eh, por una cuestión de, de trabajo de la misma cooperativa, así que me vine unos días para acá. Eh, pero bueno, nada, esperando viajar de nuevo para Macachín. Bien, bueno, ahí en Macachín desde hace dos años aproximadamente tiene funcionamiento esta cooperativa de reciclado Bellaflor. Les ha tocado un tiempo especialísimo, el de la pandemia, el de las cuarentenas. Contanos eh, la experiencia a hoy, cómo la están evaluando. Bueno, en realidad estamos hace tres años ya, en marzo ahora, eh, los primeros días de marzo cumplimos cumplimos tres años eh, desde la, de la llegada de nosotros a, a Macachín. La verdad que la pandemia nos eh, sorprendió, como a todos, eh, pero bueno, pudimos encontrar nuevas estrategias de trabajo. Eh, en principio, como a todos, nos pareció un, un poco un caos. Fue difícil encontrar eh, la modalidad de trabajo, ¿no? Eh, específicamente nosotros somos y nos consideramos trabajadores esenciales porque creemos que Los residuos eh, tienen que tener un tratamiento, más que nada por el tema ambiental. Eh, y bueno, en, en esa nueva modalidad tuvimos que trabajar bajo condiciones más sanitarias. Eh, o sea, trabajamos en condiciones san, eh, sanitarias, pero tuvimos que duplicar eh, el esfuerzo. Ponernos mamelucos, eh, guantes de nitrilo y, y un montón de cuestiones, digamos, que tienen que ver con el cuidado de la salud de los compañeros y, y compañeras de la planta. Sí. Uh -huh. eh, Ahora, hoy en día, estamos un poquito más tranquilos, nos seguimos cuidando, obviamente, eh, pero ya, por ejemplo, como se, las evaluaciones desde el Ministerio eh, dicen que desde el residuo no se pueden llegar a contagiar las personas de COVID, entonces, por ejemplo, los mamelucos descartables ya no los usamos, seguimos usando la ropa de trabajo normal, eh, que en un principio fue fue ese la modalidad de trabajo. no ¿Cuántas personas laburan? Ahora somos 15 personas, eh dos personas coordinando, 13 eh, trabajando digamos en en en la en las tareas más diarias y tenemos tres empleados municipales que nos colaboran con diferentes eh, actividades dentro de la planta. Eh, si bien ya lo hemos charlado en nuestra radio, recordanos el proceso, cómo fue que una cooperativa se hizo cargo de esta tarea, qué circunstancias se fueron dando. Bueno, en, en principio el, la localidad, el pueblo en particular, necesitaba y quería eh, una, una apuesta, digamos, a lo que es el, el medio ambiente. Así que bueno, no, nos conocimos eh, a partir de, de la familia de uno de los compañeros y bueno, logramos justamente llevar un proyecto a la, a la municipalidad que fue aprobado y ahí empezamos la, la tarea, eh, empezamos a asociar gente a la cooperativa Y, y bueno empezamos arrancamos en abril particularmente fue todo todo un, un proceso digamos no porque nosotros y venía, eh, eran eran personas con experiencia en ese laburo con experiencia en la conformación de grupos o es todo nuevo no no no todo nuevo fue eh, de hecho las personas que con las que trabajamos eran personas que asistían a la asistencia y bueno nuestra idea fue justamente poder abrazar a esos compañeros que que necesitaban una, un, un trabajo ¿no? Eh, y como te decía nosotros empezamos en o sea, llegamos en marzo pero recién en julio pusimos a eh, digamos en funcionamiento absolutamente todo primero fue todo capacitación en las escuelas hacer los puerta a puerta con, convencer de alguna manera o comentarle a la gente eh, las tareas que se iban a empezar a desarrollar la nueva modalidad de recolección eh, y eso nos llevó aproximadamente tres meses para que todos saliera bien como queríamos, ¿no? Uh -huh. eh, los resultados, la verdad que fueron bastante óptimos, siguen siendo óptimos, tenemos hasta el momento un 80% de, de la población que, que adhirió el programa y es, o sea, eh, casi, toda, casi eh, eh, toda la localidad separa, sí. ¿no? Ah, eso te iba a decir. Cuando decís un 80% que adhirió al programa, ¿qué quiere decir sí. esto que ¿Qué? hacen su separación en, en domicilio? Exactamente, uh -huh. que separan, que sacan los días que corresponde, porque nosotros eh, tenemos días diferenciados, tenemos el mismo camión, o sea, sigue funcionando el mismo camión de recolección, pero un día recolecta los residuos secos claro. y otro día recolecta los húmedos. Parecido la como gente, es en, bueno, en Santa Rosa, eh, para marcar un ejemplo, donde ojalá pudiera Santa Rosa llegar a ese porcentaje del 80% de la comunidad eh, respaldando, sí. está lejísimo, pero bueno, bueno, de a poco capaz que es, aumenta ese índice, más vale. Esperemos esperemos que sí, la verdad que es difícil ordenar un, una municipalidad como la municipalidad de la capital, que es claro. bastante grande, que tiene mucha gente, pero obviamente es posible. Uh -huh. Yo nosotros eh a partir de la de la um, experiencia que tuvimos en Macachín, eh también a la cooperativa la convocan en el municipio de Ur Ahí se nos fue la comunicación con Ramiro Álvarez, parte de la cooperativa Bella Flor de Macachín. Están laburando en el reciclado de los residuos desde hace casi tres años. Están por cumplir sus tres años, en el medio les tocó la pandemia y estaba describiendo esta experiencia de laburo que es asemejable en algún sentido a la de brote popular en Santa Rosa en Comunicación. En otras dimensiones, con otras este, otros alcances, más vale, no es lo mismo Macachín como municipalidad que Santa Rosa. Estábamos conociendo esa experiencia, estamos tratando de retomar la comunicación con Ramiro Álvarez, eh, esto por supuesto implicó un un rol del gobierno municipal, pero también de la comunidad. Eh, Ramiro, disculpá, justo se nos cortó la comunicación vía teléfono celular, los celulares no son de, de cooperativas, sí. sino de multinacionales, eh, en, nos contabas este el, el vínculo, bueno, y el análisis de, de que una cosa es Santa Rosa y otra Macachín, pero siempre hay que dar pelea. Claro, no, y te, com te comentaba justamente que acá en el municipio de Urlinga justamente tienen la misma cantidad de población que o similar, ¿no? Que, que Santa Rosa. Y bueno, acá nos convocaron para hacer una prueba piloto que ya fue un éxito y estamos desarrollando estamos desarrollando el mismo programa en todo el municipio. Eh, discúlpame, eh, ¿a qué municipio referís? A Urlingham. Ah, Urlingham, está bien, tá bien, tá bien. Urlingam, se nos perdió sí, en el, eh, Provincia uh -huh. de Buenos Aires. Claro. Y la verdad que, que yo bueno, en realidad no solamente yo, sino que toda la organización nuestra cree Que, que estas políticas se pueden llegar a desarrollar siempre y cuando se se gestione de una manera eh, correcta con con gente con experiencia eh es importante también escuchar al a nuestros antecesores digamos que fueron los que construyeron todo esto y poder ponerlo en papeles y poder desarrollarlo tal vez de una manera más limpia y, y hasta con nuevas tecnologías viste claro eh, todo eso nos parece muy importante a la hora de de de desarrollar un proyecto de esta índole porque El tema de los residuos eh, le concierne a todos los municipios y muchos intentan hacer eh, alguna política no ambiental, pero sin la experiencia de los que realmente están en la cancha, digamos, los, uh -huh. los recuperadores urbanos, los cartoneros, los carreros, como como le queramos llamar, pero son la, la gente que realmente tiene la experiencia el día a día de cómo se recupera un residuo, cómo llega a la industria. Eh, cuál es el, el real proceso que tiene que tener un residuo para para poder ser reinsertado nuevamente en esa famosa economía circular que de la que todos hablan, ¿no? Uh -huh. Bien. Ramiro, ¿qué edad Así tenés que, vos? Así que, bueno, me meto con, yo, tengo 20, con... yo tengo 29, cumplí hace unos, hace unos días. ¿Y ¿sí? ¿De, sos de, de dónde sos, Oriundo? Yo ven de Pilar, eh, nací en San Martín, me, después me mudé a Pilar con mi familia, de ahí me fui a Macachín, la pampa, tres años, y bueno, sigo uh -huh. ahí todavía. Estoy un poco en Buenos Aires, un poco en la Pampa, estoy trabajando en los dos lugares. ¿Y sos eh profesional o o, o cuál es tu oficio, tu tu tarea hasta, hasta yo, llegar acá? Sí, soy de secundario, soy técnico químico uh -huh. y de profesión soy profesor de matemática, me recibí hace eh más de tres años, cuatro, cuando tenía 24 años, así que cinco años ya. Eh y me dediqué, yo empecé a trabajar en la cooperativa armando proyectos, eh porque siempre me gustó el armado de los proyectos. Y bueno, así arranqué, empecé dando clases eh, en el centro comunitario que pertenece a la, a la cooperativa y dando clases así de apoyo escolar, viste M más que nada orientado a la, a la educación popular Y bueno, así me fui metiendo, metiendo, metiendo hasta que conocí todo el mundo de los residuos y bueno, nada, me, me enamoré y ahora estoy así <ríe> gestionando un poco eso. Bien, eh, y, y Ramiro, eh, en, en Macachín puntualmente, vos decías, la respuesta sí. de la comunidad ha estado muy a la altura de las circunstancias. ¿Qué, qué mirada tenés de los medios de comunicación, del, del pueblo, digamos, o de la ciudad? ¿Qué, qué, ¿Cómo tratan el tema? Si es que lo tratan. Mirá, la, la, en, el 100%, que, que si no me equivoco son tres programas de ...de radio y televisión que tenemos... ...siempre apostaron a, a poder comunicar... ...como corresponde... ...lo que lo que estábamos haciendo... Eh, los, los, ...los tres medios se acercaron... ...siempre nos entrevistaron de una forma muy amable... ...la verdad que... Eh, ...en esto, digamos... ...no hay no hay partido político, no hay nada... ...es el, es el pueblo, es la gente... ...y es la gestión... Eh, ...así que la verdad que nosotros hicimos mucho hincapié en eso... ...que el, el medio ambiente no tiene una bandera política... Eh, más allá de que las decisiones políticas sí las tomen el, el, el gobierno, pero no tiene bandera política. Todos todos generamos residuos. Uh -huh. Y eso lo hicimos notar, digamos, en cada entrevista, y, y en cada lugar que podemos, lo comentamos, porque nosotros no llevamos una bandera política. Nosotros creemos que que cualquier eh, gobierno lo puede llegar a hacer. Bella tiene Flor... que tener la decisión. Bien. Sí. Eh, Bella Flor, ¿forma parte de alguna federación, confederación, red que agrupe a otras cooperativas del país? Eh sí, ahora está está justamente si no me equivoco, porque yo no estoy mucho en ese tema, pero sé que estamos en una eh, federación que es, es muy nuevita, hace poco salió la matrícula de fecara, ajá. Eh, que es Federación de Reci Federación Argentina, no. No no me acuerdo muy bien la siglas, pero Sí, sigla, la Federación de, de Cooperativas Argentinas de Reciclado Autogestionadas. Autogestionadas sí, es, exactamente esa. ¿Y, y eh Bueno, y nada, tenemos participación en esa en esa federación Ayer hablaba, no me sabía no, las siglas. Está bien, está bien. Ayer hablábamos con eh, un representante de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, que es una organización que en general agrupa cooperativas, sobre todo de, del norte del país, pero su planteo igual eh, era a nivel nacional respecto de las políticas públicas nacionales y, y confrontaba lo que era una expectativa hace tres años con esta realidad y confrontaba los discursos y los hechos sí. tenés una mirada sobre esa situación eh, mira respecto a lo que se dice a lo que se hace siempre hay una, una gran diferencia el tema es dónde está para mí dónde está puesta la mirada no es si miramos al, al sector social al que trabaja con el que trabajamos eh, o si miramos el, el ambientalismo digamos más Eh, si se quiere, de clase media alta, que es otro tipo de ambientalismo. Eh, yo creo que, que tenemos que mirar más a lo, a lo social. Eh, de lo que se dice, esto de la inclusión y todo eso, eh, me parece que hay muy poco. Creo que debería desarrollarse políticas que realmente incluyan al, al sector, que, que favorezcan al sector. Eh, y bueno, nada, más que eso no no no te puedo llegar a decir. Bien. Eh Bien. Es, es un humilde comentario. ¿no? no, no, pero está muy bien, está muy bien y aparte nos, nos gusta esa discusión o plantear los temas y, y, o quedarnos preguntándonos cosas. Por ejemplo, uh -huh. eh, esto del ambientalismo de clase media alta, que es un concepto interesantísimo y, y por sí. supuesto que no lo vamos a profundizar acá porque esto es un ensayo de horas posiblemente, pero si sí. tuvieras que describirme a grandes rasgos una caracterización de lo que llamas ambientalismo de clase media alta, ¿cómo lo describirías? Uh -huh. Y pondría por ejemplo el tema del, del, de la urbanización por ejemplo eh, esto de la, de la defensa por ejemplo de lo que también estamos de acuerdo pero no tal vez de la manera en que se hace la defensa de los humedales eh, el tema por ejemplo no sé de la en la reducción de residuos el tema, el tema de la copa menstrual más allá de que se tira para el lado de lo popular para mi criterio no, no es nada popular cuando estamos hablando de gente que no tiene canilla para tomar agua, se entiende entonces eso de la reducción, ¿no? Eh, si lo queremos hablar desde ese lugar de toallitas higiénicas femeninas, eh no no no va con con con la mirada popular, digamos, ¿no? Entonces, para mí eh hay como una diferencia entre estos dos ambientes, hay que unirlos y hay que generar algo nuevo, quizás. Eh pero bueno, nada, es eso, básicamente. Ramiro Álvarez, muchas gracias. Si querés agregar algo más sobre estos temas, sobre algo que quedó en el tintero, te escuchamos. No, no, más que nada agradecer siempre porque la mayoría de los medios de comunicación, como te digo, se han interesado por estos temas. Espero que, que, que siga así, que sigan interesándose por el tema ambiental, eh, si se quiere, con inclusión. Y que, que bueno, invitar a la gente a que pueda participar más activamente en todo este en todo este tema, ¿no? Eh, me parece fundamental porque creemos que las personas los ciudadanos eh, los municipios y las cooperativas de trabajo más que nada las de reciclado puedan armar una triangulación para trabajar en conjunto porque es la única manera por lo menos que nosotros encontramos para poder desarrollar un proyecto que realmente sea sea positivo sea efectivo eh, y que se pueda desarrollar en pueda perdurar digamos en el tiempo mejor dicho Así que, bueno, agregar eso, invitarlos al, a los oyentes a, a, a interesarse por este tema, que la verdad que es fantástico. Gracias, Ramiro. Gracias, Juan Pablo. Hasta luego. Ramiro Álvarez, parte de la cooperativa Bella Flor, que hace el reciclado en la localidad de Macachín.